Hola oh, Fabián, hola ¿cómo andan? Muy Li bien. Linda foto eh, subiste la... el otro día, ¿eh? ¿Eh? Qué linda foto esa que se subió el otro día al Facebook. Sí, la verdad que sí, era, era el aniversario del fallecimiento de papá y bueno, los amigos y los jugadores que él tiene ahí, alguna vez se me ha mandado la foto y me he quedado ya para un recuerdo hermoso, pues bueno, yo estoy ahí también. Sí. Así que, bueno, en ese playón yo empecé a entrenar básquetbol allá por el año 79 así que y mi padre que bueno cosa de bien que papá fue el, el primer entrenador que tuvo el club así que bueno la verdad que me encanta recordarlo me encanta obviamente hacer un homenaje permanente a él ¿no? bueno eh, que lo puede contar de anoche lindo juego y, y han, han sacado una tuvimos mientras estábamos haciendo el programa en la red este con, con Diego y con con Belléén con jessica pusimos el relato de panorama fm Y, ah, no. y veníamos escuchando al aire y compartiendo con los amigos de la red eh, el clásico, digamos en, en vivo y en directo, a través de la radio la verdad que sobre el final del juego con mucha autoridad se quedaron con un partido eh, muy importante para ustedes, no solamente por ser el clásico sino también por el lugar en donde los deja, ¿no? Sí, la verdad que el marco fue espectacular Sí, muy lindo eh, público visitante o sea una convivencia importante también Eh, el partido fue duro, fue trabado eh, sabíamos que iba a ser así eh, los dos bien escauteados eh, bueno, a medida que va subiendo posiciones te van viendo más se van ajustando detalles y el partido por momentos se hizo friccionado y con muchas pérdidas o tiro tiro cerrado pero la verdad que yo el plan de juego tenía que ver con sostener la intensidad defensiva durante 40 minutos yo tenía la expectativa de que en algún momento a ellos ...no olvide que le está faltando un jugador... ...bueno, entre Beck y Vega... obviamente en casa de Jackson... ...pero eh, están volvió Battle... ...o sea, le están volviendo jugadores... ...que están todavía un poco faltos de ritmo... ...y bueno, sabíamos que si sosteníamos... ...la intensidad defensiva... ...podíamos sacar rédito... ...y lo hicimos en el comienzo del último cuarto... ...donde sacamos una diferencia... ...de 10, 12 puntos... ...y después, bueno... ...obviamente seguimos teniendo un gran porcentaje de pido libre... Eh, Algunas alguna tapas de, de Williams Algunos contraataques de, de Van Laque Bueno, se fue dando Un gran partido de y Tuvimos buenos momentos de White Un buen momento de, de Philly Un trabajo de equipo O sea, que vos sabés que es lo que más cuesta Pero lo estamos llevando en el día a día muy bien ¿no? Estamos hablando con Fernando Drogo El técnico de, olímpico de, de la banda Eh, ahora ahora va a preguntar maltradores pero antes te quiero justamente me quiero quedar en lo que dijiste para tener un equipo eh, así con esa intensidad como el que vos marcás y, y 40 minutos eh, tratando de presionar de, de ir a buscar al rival eh, para eso también elegiste jugadores que tienen características que se adapten a ese juego Básicamente tenés que tener un plantel En donde vos puedas recambiar permanentemente Para que el jugador pueda eh, En los minutos que le toca jugar Responder a, al, al 100% de sus posibilidades Porque con un plantel corto Es prácticamente imposible, ¿no Fer? Sí, o, o, eh, está claro que Es la puesta en esta primera etapa del año eh, yo, Hemos cambiado el, el plan Obviamente de físico Es otra liga eh, Hoy creo que Eh, estamos en ese sentido creo que estamos eh, teniendo claro que la liga es muy larga que la liga hay que planificarla muy bien, semana a semana y bueno, gracias a Dios y tenemos el equipo completo eh, salvo la elección que tuvimos de y que fue una desgracia fue un, eh, un desgarro, fue de un tironeo en un brazo eh, estamos estamos bastante bastante equilibrados en ese sentido y bueno, eso me permite como decís vos bien obviamente que poder rotar, poder tener la intensidad permanente y obviamente darle también la oportunidad a, a que tomen confianza todos eh, sé que hay muchos entrenadores que no pueden hacer les encantaría hacerlo, pero bueno obviamente uno busca ser efectivo hay muchos que a lo mejor quieren ganar ahora rápido y claro. larga nosotros estamos tratando de buscar un equilibrio en lo físico y en lo táctico que nos permita mantener el equipo Durante todos los meses que nos toque competir ¿no? Dijiste que es un partido especial Y naturalmente siempre los clásicos Irradian algo diferente A cualquier otro partido en la liga Y más eh, el de Santiago del Estero Con la importancia Y lo que se están jugando Ya tan cerquita del, del torneo Super 4 que, que se va a desarrollar en obra Fernando ¿Lo prepararon de una manera distinta? Al menos... Eh, vos desde la conducción, desde la planificación No tanto en lo deportivo, sino en el aspecto anímico De concentración eh, ¿Se habla algo diferente a cualquier otro partido? ¿O vos sos de tomar este tipo De eventos especiales De, de la misma manera que cualquier otro juego? No, son pruebas Importantes para el grupo de carácter eh, Veníamos de dos juegos no muy buenos afuera A pesar de que habíamos ganado un Córdoba, en Atenas eh, Me gustaría poder jugar así También de visitante Eh, pero considero que nuestra localidad, nuestra gente, obviamente que también empuja, eh, hay un poco de ansiedad también, no soy es el campeón actual, eh, y bueno, obviamente las comparaciones siempre son, y uno cree que este puede ser el año olímpico, y olímpico está empezando a entrar en las grandes ligas, y me parece que bueno, estamos dando un paso importante, pero obviamente que es el primer paso que está dando el club, pero ¿quién le quita la ilusión a la gente? no Entonces bueno, Obviamente que con los jugadores lo saben, y para mí obviamente el partido fue friccionado y no fue muy bien jugado en el primer tiempo, eh, porque los dos estábamos un poco también ansiosos. Pero, obviamente digo, creo que uno tiene que darle tranquilidad al grupo, entender que lo estamos haciendo bien, pero faltan muchísimas cosas todavía, tenemos que seguir progresando muchísimo, ya nos escautean mucho más. Obviamente uno se da cuenta cuando el equipo contrario trató eh, de anular ciertos aspectos de nuestro juego ofensivo. Por eso hago mucho hincapié la defensa. Y este fue, el, creo, que el primer partido que pudimos ganar eh, con un rival a menos de 70 puntos y nosotros con un, no una buena noche inofensiva, ¿no? ¿Y vos te permitís ilusionarte? Eh, no admito que... Yo, puedo yo todo el equipo que, que, que me toca dirigir trato de dar el 100% y que el equipo llegue lo más arriba posible. Eh, me encanta jugar finales, ganando supermercados, pero me encanta jugar finales, me encanta jugar torneos internacionales eh, me fui a Venezuela obviamente pensando que podía dirigir por primera vez la Liga de las Ligas Américas eh, siempre tengo la ilusión de volver a, al circuito internacional a mí me encanta eh, y, y es mi deseo permanente a la medida que el equipo también va encontrando respuestas, se siente cómodo así que bueno, yo me estoy sintiendo muy cómodo con el grupo ...y eso me hace ilusionado también, ¿no? Eh, independientemente de haber ganado los dos clásicos... Que, ...que siempre es bueno y de que el equipo esté jugando... ...un buen básquetbol, ¿cómo estás viendo la liga en general? no Yo recién hacía un comentario, por ahí no lo compartís... ...y está todo bien eh, y tenés otra otra visión, ¿no? este Creo que le, le, yo le decía a Matías que tuvimos la suerte de ver esta semana... ...por ahí muchos partidos de, de gimnasia de Comodoro... ...y creo que el equipo de Gonzalo, basado en que Gonzalo es un buen entrenador como primera como primera medida y después que por ahí repite varios de los jugadores eh, o la base o el corazón del equipo que el año pasado llevó a la final eh, y que creo que es un tiempo ganado creo que el gimnasio es el mejor equipo que juega en la Liga Nacional pero vos, ¿cómo ves la Liga en general? que eh, ¿qué equipo te está gustando? Eh, ¿los viste a todos? ¿nos los viste? Eh, bueno ¿qué opinión tenés? No, me, da, me da impresión que se ha emparejado para arriba hacía muchos años que no veía la liga se empaneje para arriba. Eh, creo que seguramente habrá cosas para mejorar, pero me gusta la liga, me gusta obviamente el sistema, no veo inconvenientes obviamente para poder entrenar, poder preparar los partidos, a mí es que hay alguna gira de tres partidos seguidos, me parece que tienen el día de descanso, me parece que lo que sí amerita para el futuro que bueno ...todos tenemos que prepararnos mejor. ¿Y en cuanto eh, al juego cuanto equipos... de liga equipos...? Eh, veo que están haciendo muchos campeones lesionados... ...y me parece que no tiene que ver la liga. ¿eh? No tengo esa impresión de que sea la liga el culpable. Me hago cargo de lo que me corresponde, ¿no? Pero bueno, creo que hay que seguir mejorando el arbitraje... ...creo que a ver, tiene que haber... ...aumentar la cantidad y calidad de los árbitros... ...me parece que tiene que haber un, una... Eh, obviamente los estamentos que componemos los de adentro de la cancha es eh, ponernos a la altura de la sustancia se ha mejorado muchísimo eh, la parte lo que lo que corresponde a la parte de afuera de la cancha que siempre fue la crítica que en 25 años no se había mejorado nada hoy se mejoró mucho la imagen se mejoró mucho la infraestructura pero creo que tenemos que poner a pensar también que hay que de adentro de la cancha también no Está bien, y, y con respecto al juego que era donde más apuntaba mi pregunta en, en cuanto a cómo están jugando los equipos Sí, yo creo que se está jugando físico eh, se está jugando con mucha maña y creo que los jugadores también entre ellos pueden solucionar ese problema no sí. lo harían mucho más fácil para los árbitros también pero sí, coincido de que hay mucho juego más físico en algunos casos veo mañas y creo que se puede solucionar también poniendo de todos o de todos jugar todo al básquet ¿no? cuando cuando decís con respecto a, a, a, a la preparación <coughs> para naturalmente prevenir lesiones y estuvimos hablando aquí con con Gripo con Oximani con, con, con el preparador sí. físico Manuel Álvarez. Manuel Álvarez lo hablamos con Lamas aprovecho para preguntártelo con Leo Gutiérrez también en la claro, red claro el otro día con Leo hablaba el gallego aprovecho Ajá. inclusive te lo, te, te lo pregunto eh si sí este esta modificación en cuanto a la planificación de las semanas que decías y en sí. cuanto a lo que mencionabas recién a, a una preparación diferente ¿crees que puede llegar a tener el carácter preventivo y evitar algún que otro problema físico? Totalmente, totalmente Matías los jugadores van que entender que tienen que prepararse antes de la pretemporada eh, eh, tienen que venir preparados a la pretemporada y los clubes pensan que hoy los periodos Eh, son más cortos, digamos, del, del final de liga al, al comienzo de la nueva pretemporada. O sea que, bueno, habrá que ver, habrá que preparar los cuerpos técnicos solamente para el trabajo los dirigentes. También van a tener que invertir a lo mejor un mes más para, para poder tomar la precaución de preparar los jugadores. Claro. Todo tiene que ver. Eh, los preparadores físicos tienen que cambiar sus planes de trabajo. La liga es diferente, el calendario es diferente. Y, obviamente, hay que acostumbrarse a jugar tres partidos en seis días Y bueno todo tiene una preparación la vía cambió eh, en mi caso personal a mí me gusta el sistema eh, yo estoy de acuerdo para mí no es una sola una sola cosa la, la que tiene que ver por eso siempre cuando cuando empezamos con esta encuesta esta, esta serie de notas que, que hacíamos con, con los chicos acá en el programa este siempre abríamos el abanico y decíamos y, y por eso pusimos jugadores y leo gutiérrez reconoció que también muchas veces el jugador ...no llega preparado a la pretemporada... Me, eh, ...me dijeron que Leo dijo eso... Sí, eh, muy sí, bien, muy ...estuvo bien. muy bien... Eh, Julio, ...en un momento Julio Lama también dijo... ...vamos a tener que tratar de no poner a los jugadores... ...tres veces por semana en partidos... ...treinta no, minutos... Que, además, que, que, ...que por ahí habían sobrecargado de tiempo de juego a los jugadores... ...y que iba a cambiar la manera de trabajar cambiar, en el día a día... La, ...bueno, eh, Manuel Álvarez hablando de la metodología del trabajo... Diego Gripo de la prevención de las enfermedades, de las de las lesiones José Osemani, Osemani lo mismo, acerca también de la alimentación y como el cuidado que tienen que tener los, los jugadores parece que hay una serie de cosas que teniendo recaudos en, en todas esas cuestiones, porque también después están aquellas lesiones como las que vi, la, la, las que comentaste vos. Y o sea, la máxima es de mala suerte. Por ejemplo, o sea, es claro. un, un traumatismo que se transforma en un desgarro, pero es producto de un golpe. La y de Neiva. Desgarro, la de Vega. También. Este, esas son jugadas que tienen que ver con con choques, con roces, y ese tipo de cuestiones. Así que eh, creo que estamos más o menos todos por el mismo camino. Y, sí, yo creo que lo más preocupante, Fabián, te interrumpo. Dale, dale, dale. Para mí lo más preocupante es, obviamente, la saturación, obviamente, de minutos y cantidad de alimentos en los jóvenes jóvenes. Claro, claro. Esas lesiones por estrés, por saturación a los 17, 18 años, que después tardan años en recuperarse. Claro, claro. Y algunos, claro. Y algunos no llegan a recuperarse. Eso sí me preocupa, eh, que jueguen muy jóvenes, con una exigencia, obviamente, del alto rendimiento de, de mucha cantidad de minutos, Eh, tengan ese tipo de lesiones eso sí es preocupante lo otro tiene que ver con la preparación por eso digo que para mí no es preocupante entonces para mí más que preocuparse hay que ocuparse claro, claro. entonces creo que en ese sentido vamos a empezar a dar pasos importantes para que ocurra cada vez menos ¿no? bueno te hago la última de mi parte Fer el Super 4 es un objetivo ya este, consumado o sea el primer gran objetivo de Olímpicos es el Super 4 ¿no? sí, sí, sí, sí. ahora lo altura... tenemos cerca Depende de nosotros, eh, tenemos tres partidos locales, claro. eh, así que creo que en ese sentido sí, Fabi, sería buenísimo podré estar en la fiesta de Buenos Aires, ¿no? Ahí está, 21, 22 y 23, estadio Obras Sanitarias, eh, una semifinal por día, los tres partidos televisados no. por Teixe por el primero 10 de la noche, no. los sí. otros dos 9 de la noche. Eh, Fer, felicitaciones. Fer, Fer Fernando Duró, ¿no? este Felicitaciones por la, la gran victoria eh, en el Clásico y por esta, esta campaña de Olímpico, bueno, tratando de hacer, de alguna manera, eh, historia dentro de lo que es el básquetbol argentino. Bueno, muchas gracias. Todavía la matía, así que seguimos en contacto. Y bueno, obviamente que siempre tratando de hacer lo mejor para que esta liga siga creciendo. Así Ahí que está. un abrazo. Fernando no, Duró, pero... técnico de Olímpico de la Banda, además profe profesor de Educación Física. El profesor, el profesor Duró. profesor Duró. Pero eh? claro, el maestro. El profesor Duró. El profesor Duró, el profesor Duró. Este, que arrancó, como dijo él ayer en el...